Bismillahi rrahmani rrahim Wal 'asr Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Juro por el tiempo. Innal insana la fi khusr. Que el hombre está sin duda abocado a la perdición El que creen y hacen buenas obras y se aconsejan la verdad y la paciencia Excepto quienes crean obren rectamente y se aconsejen entre ellos la verdad y la paciencia